Marisa, contanos un poco, bueno, qué ha pasado, cómo están, qué se puede contar y comentar a los vecinos que están escuchando Radio Encuentro. Y hasta ahora están tranquilos, ¿sabes? esperando, esperando la que algo el tema de, de la fiscalía o de alguien del municipio, qué reacción van a tomar sobre sobre cada una de, la, de las viviendas o de, de las familias. porque ya saben de toda toda la gente la situación de cada, de cada familia que ha tomado esto, lo, las, las viviendas. Y bueno, queremos saber qué paso van a seguir ellos. Nosotros esperando, bueno, ellos digan qué debemos hacer. Y bueno, una respuesta y seguir adelante con esta situación que es la necesidad de cada familia que está en casita. mhm, uh -huh. ¿cómo fue la noche y bueno cómo está siendo este esta mañana ahí eh, en ese sector Marisa? Y en la la noche fue bueno tratando todo de buscar un lugarcito para comer y, y unirnos como como digamos como vecinos como para solventar digamos si el al otro vecino le falta algo pisarnos entre todos nosotros y darnos una mano entre todos nosotros Uh -huh. uh, hubo alguna discurso pero bueno nosotros nos que el lugar que estamos nosotros este tranquilo y ninguno de estos jóvenes que estamos acá se meta en problemas con nadie uh -huh. eh, pudieron seguir organizándose ayer se estaban tratando de organizar, P pasó la vicaría de la fraternidad eh, un poco dándole también a ustedes posibilidad de asesorarse legalmente eh, cómo continúa eso en la sí. tarde? Eh bien, bien así que están se han tomado referente de cada manzana y están viendo, eh cómo ayudar a cada una de las familias en el tema de del tema de tomarle los datos, qué situación está en cada uno Ajá. y después asesoramiento fue solamente para saber qué paso debemos seguir cuando la justicia diga algo o el municipio diga algo. cuando eh, estábamos con el móvil la policía estaba haciendo como una recorrida queriendo saber en qué situación estaban las casas, se pudo terminar esa recorrida, todo tranquilo, cómo fue eso que estaba ocurriendo ayer pasado el mediodía, sí eh, la policía sigue, sigue siguiendo haciendo su recorrida y, y viendo una las casas para que no se nada Es más, digamos, como está en la vivienda, como nosotros no, no entramos adentro, que es como no estaba, más No haya más de la lavamanos sino realmente como estaba la vivienda adentro. Marisa, bueno, muchísimas... Terminaron su recorrido, al alche, digamos, de las 2 a las 10 también. Uh -huh. Pero todavía acá empezamos nosotros que es el sector de las 10 hasta la... y si ustedes todavía no terminaban todavía andaban haciendo el recorrido uh -huh. bueno Marisa eh, muchas gracias y bueno seguiremos atento y ya saben los micrófonos de Radio Encuentro también la posibilidad para que nos cuenten qué es lo que va pasando ojalá se, bueno. se acerque alguien de, de, de justicia para poder charlar con ustedes y que no sea solamente sí. para citarlos ¿eh? estaría sí. bueno que sí. puedan acercarse ahí a ver todo lo que va ocurriendo también sí. Sí. ¿Habrá... eso es lo que nos gustaría que si se presente a alguien realmente que nos diga algo porque hasta ahora no se han presentado a ninguno, solamente dichos y solamente queremos saber eh, cómo esto bueno también nosotros como ciudadanos sabemos que este tiempo también están todos de feria y bueno estamos estando aquí hasta que se pueda arreglar todo y gracias por por estar con nosotros porque es lo que necesitamos los medios para que sepan Realmente, ¿cómo están la familia acá y qué situación están cada una? Este eh, radioencuentro de estar desde el primer día que estuvimos acá y, y que nos sigan acompañando. Abrazo grande. Igual. Marisa, desde el 22 de abril, contándonos todo, cómo ha pasado la noche, las novedades, y a la espera... uno se sigue preguntando por qué no podría ir hasta ahí no solamente citación judicial sino que la justicia vaya a ver o tomar conocimiento concreto de todo lo que es ese sector de nuestra ciudad eh, ojalá se pueda dar esa posibilidad hay que decir que hoy el juez que estaba subrogando comienza a entregarle todo al juez Musi estaba el juez Ignacio Gandolfi a cargo de la causa y le está entregando todo al juez Musi y, y bueno se esperan que el lunes comience la citación de los vecinos Eh, en el marco de esta denuncia Que han hecho por un lado el municipio Tres denuncias, ayer nos decía Pedro Sánchez Y los vecinos, obviamente Aquellos que son los 382 familias Que eh, están en ese famoso listado De preadjudicación de lotes Donde no se había hecho el sorteo Para la entrega de viviendas eh, Y de entre las voces Que ayer eh, pudimos escuchar Me quedó también esto, ¿no? De cómo se avanza con un plan habitacional tan grande Sin haber tenido previsto La conexión a los servicios Eh, ese es un error muy grave, que ojalá se pueda aprender también, para que esto no ocurra. ¿Por qué? Porque te dicen que la demora en la entrega de estas casas tiene que ver con que no había servicios. Pero se avanzó en la construcción. Entonces, creo que debería haberse hecho de otra forma. De hecho, eh, el Comité Radical, quien preside Berardi, eh, salió a decir que parte de la responsabilidad era la pérdida que tenía el gobierno provincial eh sobre el TINEC, Pichetto y la falta de haber generado posibilidades concretas de esa obra de infraestructura que era eh, llevar el agua a la luz a ese sector también de nuestra ciudad eh, insisto en esto en poder ir buscando posibilidades concretas de respuestas y de soluciones